Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, aunque parezca repetitivo, volvemos a empezar. Les decía yo que estamos en instancias a, a pocos días de una nueva votación donde se eligen presidentes, diputados, senadores, eh, y tenemos que eh, participar. y si bien es cierto, lo que tenemos como convención constitucional no es lo que se pidió en la calle, lo hemos, eh, sabemos que no es lo que tuvimos en la calle, mucho muchos, eh, pedimos una asamblea constituyente. Nos dieron esto que tenemos que es la convención constituyente, pero que eh, tenemos gente allí que logramos poner gente allí representante del pueblo, de los territorios, eh, de los pueblos originales. Por lo tanto han hecho un trabajo brutal. Eh, les contaba adelante que han tenido muchas piedras desde el inicio. La derecha y el gobierno y el ha tratado de boicotear el trabajo que ha y sin embargo han salido adelante y han llevado un trabajo arduo que siguen eh, llevando a cabo han abierto puertas y posibilidades para que la gente pueda participar dentro de la convención eh, tenemos que apoyar esta convención y una forma de apoyarla como les decía es ir a votar es cierto que los candidatos a presidentes no representan a ninguno de los que estábamos y salimos a la calle eh, durante el 2019 y el 2020 y hasta el día de hoy no nos representan pero también se eligen diputados y senadores y también hay en reelección diputados y senadores que han votado permanentemente en contra del pueblo y eso lo podemos cambiar hay dentro de los candidatos representantes del pueblo, gente que viene de los territorios de las organizaciones sociales Y tenemos que conseguir que ellos salgan para que sea de verdad nuestra voz allí en el Congreso hasta que la Convención, porque una de las cosas que está pidiendo la Convención es un Parlamento unicameral, porque el Senado, ya mismo no sirve más que para frenar todas las iniciativas que vienen desde la Cámara de Diputados eh, y defender eh, una y otra vez a este gobierno y a los más ricos de este país. Para eso tenemos que salir y votar. Eh, yo sé que no es lo mejor, no es la mejor de las situaciones, pero si nos quedamos en la casa, la derecha, siempre ordenadita, sale, vota y gana, que fue lo que pasó con Piñera. Hagamos memoria, Piñera salió con un 60%, pero de un universo del 26% de todos los votantes registrados Y salió, elegido presidente si todos los que estuvimos en la calle votamos esta vez la derecha no tiene ninguna posibilidad de sacar a nadie pero por eso tenemos que ir y votar ahora, respecto a las presidenciables eh, hablemos de casos eh, no podemos permitir que un ser como casas, fascistas que Quiere llevar, de acuerdo a su plan, a su plan de gobierno, estoy hablando de su plan de gobierno porque los he leído todo quiere llevar a Chile a un retroceso de más de 100 años a nivel de inmigrantes, a nivel de derechos que hemos conquistado las mujeres, a nivel de eh, salud y de ese tipo de cosas. Estoy hablando puntualmente de lo que la ofrecieron su plan de gobierno. Muchos de ustedes yo creo que han visto los eh, debates presidenciales y en el último se pudieron dar cuenta de que el candidato casi ni siquiera se sabe su propio plan de gobierno, porque se lo tuvieron que recordar una y otra vez. Es un plan que nos va a llevar a proceder y a perder todos los derechos ganados por la mujer, todos los derechos ganados por los trabajadores, y todos los derechos por los cuales han estado luchando y siguen luchando por siglos los pueblos originales. Tenemos además una candidata mujer, que si bien puede no llenar todas nuestras expectativas, es una mujer fuerte, eh, y es mujer, siempre va a ser mejor una mujer. Y por otro lado está el candidato Boris, que personalmente a mí no me gusta, pero también es una opción. Son las dos mejores opciones que tenemos. Yo sé que en, en la calle todos dijimos nunca más votar por lo menos malo. Pero tenemos que votar esta vez para que la derecha no vuelva a ganar estas elecciones. Recuerden que el año que viene se vota la nueva Constitución, que si bien es cierto no va a cambiar todo lo que queremos, pero es un gran y enorme paso para poder seguir cambiando Eh, todas las leyes y hacer los cambios profundos que se necesita para hacer de Chile un país más justo eh, para todos sin importar si tienes o no tienes dinero sin importar qué raza, color religión tienes sino que para todos aquellos que vivimos en este país sea un lugar más justo es importantísimo para eso salir a votar así como votamos en el plebiscito, que fue más del 50% de los votantes, del universo total de votantes inscritos, tenemos que salir a votar. Y tenemos que salir a votar, porque si no vamos a votar, le están entregando y abriendo la puerta a la derecha para que vuelva a sacar un presidente que lo único que ha hecho, como el actual que tenemos, es simple sencillamente no respetar el Estado de Derecho y eh, Y cómo es que se llama eh, y violar los derechos humanos de todos y cada uno de los trabajadores de cada uno de los que salimos a la calle a manifestarnos solo por pesar de su eh, Si no me creen, a mí eh, hoy salió eh, y en las redes está un eh, artículo del Washington Post acerca de la imagen y la figura del candidato Castro. Lealos. Por favor, léalo. Eh, es importante, eh, es nuestro deber, si no vamos a votar, entonces no tenemos derecho a quejarnos por quién salga o no salga electo luego. Porque si yo digo, ah, no, yo no voy a votar, en realidad igual tengo que trabajar, porque es lo que yo he escuchado muchas veces en la calle Pero si yo no voy a votar, no tengo derecho a discutir, no tengo derecho a quejarme por lo que después pasa para poder avalar una nueva Constitución que se está llevando adelante porque la Convención ha seguido trabajando a pesar de todas las ciudades que lo han puesto en el camino. Esa Constitución es el primer paso para hacer los cambios profundos que necesita este país. Tenemos que reforzarla, como Con las votaciones que vienen este fin de semana. Tenemos que reforzarla eligiendo... Gente que venga desde los territorios, gente que venga desde las organizaciones sociales que de verdad nos represente y no represente ese 1% más rico de este país. Así que los llamo a votar este fin de semana. No quiero irme sin antes mencionar un artículo que salió en el Mercurio, para variar el Mercurio, que dice que las negociaciones con la renegociación Eh, del Tratado de Libre Comercio que existe con la Unión Europea está todo terminado y sellado, eso es una mentira brutal miren por favor la página de la plataforma Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio y allí eh, europarlamentarios dicen que esto no está terminado porque resulta de que hay un cambio en el gobierno aquí en Chile pero eh, si bien las reuniones de la negociación se terminan, esto viene a quedar zanjado después de meses, porque cada uno de los gobiernos eh, que participan en la Unión Europea tienen que permitir que los parlamentarios vean este tratado, esta renegociación y la acepten, la rechacen o la puedan modificar también. Y además hay que considerar que Francia, uno de los países más poderosos en la Unión Europea, está en contra de esto porque sus agricultores no les conviene esta renegociación. Muchos de los países, como Alemania, han dicho que es importante que ahora esto se cierre por la coyuntura que está viviendo Chile, porque saben que hay un cambio de gobierno y saben que viene un cambio de constitución y quieren dejar esto amarrado para que no, puedan, eh, no pueda cambiarse después y Chile no pueda tener un desarrollo respecto del litio, del cobre y de nuestros eh, recursos naturales. Un desarrollo industrial, tecnológico, desde acá, para poder darle valor agregado a todo lo que podamos exportar respecto de estos materiales nobles. Entonces, Alemania necesita de Chile. ¿Por qué? Porque quiere hidrógeno verde. Pero el hidrógeno verde implica un gasto enorme de agua. Y de agua que es para beber, para la vida. Entonces ellos quieren dejar amarrado esto porque lo necesitan para hacer su transformación desde la energía nuclear a la energía verde. No permitamos que esto suceda. Nosotros como plataforma estamos al tanto y estamos ya haciendo trabajo conjunto con los eurodiputados que están en contra de este, de esta finalización de tratado y de esta ratificación y firma que no debiera de hacerse antes eh, de que esté funcionando la nueva Constitución y de que Chile pueda hacer una revisión a fondo de todos los tratados de libre comercio y de su real real eh, de, de su real impacto en la sociedad, en cada uno de los chilenos, no a nivel macro sino a nivel social cuál ha sido el impacto de los tratados de libre comercio y cuál sería el impacto de esta renegociación por esa razón también la convención ha dicho que no deben seguir negociándose tratados y no deben seguir ratificándose tratados antes de que la nueva constitución esté funcionando y antes de que haya la elección de un nuevo presidente considerando que el actual presidente está siendo cuestionado por eh, eh, el apoyo que tiene, que es menos del 6%, y además por el tema judicial, ¿ah? por eh, eh, haber utilizado información privilegiada respecto del de tema de domingo. Así que, dos cosas, recordarles este tema a los tratados de libre comercio para que estén atentos, todas las organizaciones, toda la gente, todos los todas las juntas de vecinos, y, por favor, ir a votar. Es nuestro deber hacer cambios reales, y para eso tengo que participar y tengo que ir a votar. Porque no solamente se trata de ir a la calle, gritar y manifestar que queremos cambios. Tenemos que ser partícipes de esos cambios, y la única forma de hacer esos cambios es ir y cambiar a los políticos que hoy solamente han votado contra el pueblo. Buenas noches. Bueno, ahí teníamos eh, la visión el comentario muy interesante de María Cecilia Martolín, que nos comentó, nos por el programa nacional. <risa> bueno, seguimos, seguimos con nuestras temáticas, eh, como siempre, eh, yo solo agregaría eh, a lo que dijo Cecilia, Eh, en general eh, yo les sugiero que voten por cualquiera menos los candidatos de la derecha porque, porque, porque saben ustedes cómo sufre la gente entonces quiero que la gente sufra lo menos posible porque hubo un candidato va a resultar no es que yo quiera ser eh, negativo pero la solución no va por ahí Entonces, eh, yo quiero que el candidato eh, que sea un poquito más, eh, que piense un poquito más en la gente, que escójanlo ustedes, yo no le quiero poner nombre porque no, no me toco el candidato de ustedes, cada uno ustedes que quiere, pero mi sugerencia es esa porque de los candidatos de, de la extrema derecha no lo único que nos ofrecen es violencia que la provocan ellos, la fabrican ellos y después represión vean lo que está pasando en la, en la en el, en lo que ha pasado en los dos años que comenzó la, la, la revuelta y además eh, lo que está pasando en el, el Walmapu, donde se supo el día que el joven que hace cuatro meses atrás fue supuestamente muerto en un sentamiento que nosotros sé lo comentamos, se supo el día que fue ajusticiado y están las pruebas, un, un metaperitaje eh, tanatológico y hay muchos que no los quiero no los quiero con eso, pero la verdad que entonces después el joven, el joven que murió hace pocas semanas, un par de semanas Jordan, no recuerdo como se llamaba en el... que fue, eh, lo asesinaron a los infantes de Marina fue asesinado en su casa es difícil que él dentro de su casa haya estado en un enfrentamiento, entonces pues, en eh, la versión oficial hablaba de un enfrentamiento. Pues, sí. Con un candidato de derecha nos vamos a poner a eso, a tener ese tipo de cosas siempre. Bueno, vamos entonces eh, con un tema muy importante respecto de las posibilidades ciertas de guerra. Putin dispara una adversencia letal para Occidente. En este contexto, útil ha vuelto a ubicar en su lugar a líderes de países y organismos occidentales, al indicar que varios países occidentales no cejan en sus intentos de romper la paridad estratégica, mediante despliegue de elementos de seguridad global contra misiles en la vecindad inmediata y las fronteras con Rusia. No podemos dejar de observar estas amenazas para la seguridad de Rusia y vamos a reaccionar adecuadamente al respecto. El jefe de Estado ruso también se refirió a la creciente intensidad de los vuelos de la aviación de la OTAN cerca de Rusia. La aparición en los mares bálticos, que me parecieron bombarderos P-52, y el Mar Negro, el buque de, de la alianza con las armas de misiles guiados, y ahora, como saben, el buque de Estados Unidos entró en el Mar Negro, Pudimos rápidamente observarlo con vehiculares o con la mira y los sistemas de defensa pertinentes. <coughs> Entonces lanzó, lanzó un aviso a los navegantes. El sistema de defensa agroespacial ruso, modernizado, sabe detectar misiles hipersónicos y balísticos de todo tipo y a gran distancia, y, y destruirlos en cualquier tramo de la historia de vuelo. Un mensaje para las cabecitas calientes que intentan ponerle rodillas a dulces. El director del docente geopolítico, Carlos Pereira Melli, opina que las declaraciones correctas de Putin tienen mucho que ver con algo muy trascendental que ocurrió hace muy pocos días y donde Vladimir Putin expresó su gran en el foro de debates sobre el cual sobre cuál es el mundo actual. El mundo, ese mundo actual, que lo definió y coincido, en el que la unipolaridad, o sea, en y que haya un solo líder mundial, ya es algo viejo y, y, y, y, y cadujo, y que es imposible volver a los tiempos atrás. Y también dijo que un dominio occidental absoluto tampoco ya es posible mantenerse en, en, ante el creciente podrido de las naciones asiáticas y euroasiáticas. Asiáticas se refiere a China y euroasiáticas se refiere a Rusia. Esto es un marco referencial muy importante a tener en cuenta en estos momentos, y que Estados Unidos... <coughs> parece ser la única masa que tiene a nivel de la política internacional es solamente la herramienta o el expediente militar subraya el analista a ver siguiendo con el tema que estábamos hablando y que mencionamos hace como tres semanas atrás respecto del tema de que hay una una verdadera intención oh. de tener una acción ofensiva contra los ovnis, porque le está molestando al poder. Dice el director de la Nacional de Inteligencia, los ovnis del Pentágono podrían ser hechos de retos. Recién lo están, dando, están diciendo eso. Ahora, eh, los objetos voladores no identificados que se muestran en los videos recientemente desgraciocados por la Marina del Estado, de los Estados Unidos y el Pentágono y los informes de los pilotos militares pueden ser de origen extraterrestre, dijo el de las agencias de investigación estadounidense en una admisión extraordinaria. Abel, abril James, directora de la Inteligencia Nacional, fue entrevistada sobre los ovnis, que han estado causando mucho revuelo en Estados Unidos últimamente, y que incluso han terminado en la lista negra de las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque sin evidencia todavía. Es evidente, de hecho a través de diversas comunicaciones, los extraterrestres ya han dirigido repetidamente esta, esta advertencia a los poderosos de la tierra. Advertencia que incluso se pueden encontrar en algunos documentos que datan de antes de la década de 1950, cuando hablaron con el, el recién asumido, el general Eisenhower, donde la propia América reportaba tales peligros provocados por la presencia de algún campo electromagnético que rodea a tales aeronaves. Cuanto más que acerques a uno de estos aviones, dice Luis Elizondo, que es... Eh, miembro del un ex-oficial de inteligencia del Pentágono, más podrás experimentar con el espacio-tiempo en relación con el pasajero y el medio ambiente, dijo el sonido. Te espera que utilice algún tipo de alteración espacio-tiempo alrededor de la nave espacial para moverse a velocidades increíbles de un lugar a otro. Algunos pilotos han afirmado que a menudo, aunque habían transcurrido 30 minutos de vuelo, tu aeronave estaba cerca de estas esto. Había consumido combustible como si hubiera como si fuera solamente tranquilo 5 minutos. Me di cuenta cuando Bill Nelson, a jefe de la NASA declaró públicamente que no podía descartar la la, la existencia de civilizaciones extraterrestres. él eh, dijo algo muy importante, ¿eh? dijo, estaban haciendo ¿qué estaban haciendo personas de este calibre? Incluido algunos de los más influyentes y poderosos del mundo, todos reunidos en la misma reunión, hablando públicamente sobre hecho terrestre. Se refiere a que se juntaron personajes del mundo económico, mundo eh, los poderosos del mundo, hablando de este tema con, con la gente de la NASA, ¿Y por qué todas estas afirmaciones parecen tener un hilo lógico, obvio y bien diseñado entre ellas? Ahora incluso hay teorías de que puede haber otro universo, y si es así, pienso yo para decir que el planeta Tierra es el único lugar capaz de una forma sin necesaria y organizada. Lo poniendo más lógico ahora. James Green, James Green, científico jefe de la NASA, dice, nuestra generación podría ser de manera realista, la que descubrirá evidencia de vida más allá de la tierra Mucha responsabilidad se deriva de ese potencial y Entonces, pensando en la cuestión de que si los gobiernos revelarán o no oficialmente, y definitivamente la existencia de otras civilizaciones en el espacio, parece, todo parece indicar que ya no se trata de si sucederá o no, sino de cuándo. Todo, por lo tanto, nos lleva cada vez más a la división de un deseo afirmado de relacionarnos con un acercamiento meramente ofensivo ofensivo hacia estas civilizaciones, eliminando toda esperanza de cierta apertura a actitudes pendientes a una suerte de acogida confiada y racional hacia ciertos pueblos que aún persisten, a pesar de nuestras continuas tradiciones y atropellos ser pacientes, impulsados por un amor imparable e inconmensurable que sin embargo pronto podría revelar sus límites, dejando su lugar a maniobras y acciones obligadas por un sentimiento aún más importante y es necesario, vestido de una necesidad urgente que llama al orden y a la armonía, tal como lo requiere todo el universo, por su propia naturaleza, el instinto para sobrevivir frente a seres tan virulentos ...y como los pueblos que habitan este planeta. Pero esa es pocha historia y al final aún no se escribe. Respecto de... ...de este tema... con respecto del tema de la guerra... Tenemos mensajes de los seres extraterrestres, mensajes recientes, pero en a través de la luz solar comunican las armas de la muerte y la ira de Dios. Estáis al borde de la autodestrucción. Vuestra caída es irreversible. Habéis perdido los valores básicos que hacen libre ...y único al espíritu individual. Lástima, pagaréis caro vuestros errores... ...y sobre todo la perseverancia, perseverancia de esos errores... ...el odio, la violencia, la sed de poder... ...el civismo y la monstruosidad de vuestros sentimientos... ...hacia vuestros hijos... ...que guiáis y torturáis, torturáis sin temor de ser castigados por Dios. todo así, con esta lógica y cierta interpretación... Podemos explicar el porqué y, por lo tanto, cuáles son las causas absurdas y diabólicas que empujan a los potentes de la política, de las religiones, de la economía y de las fuerzas militares a poner en práctica o a permitir el comercio de las armas, incluso nucleares, y la destrucción del hábitat en el que vivís a causa de los miles y miles de residuos radioactivos esparcidos en todos los mares, y en muchas colinas de vuestro mundo. Vosotros habéis perdido el derecho a ser llamados hombres. Y después nos preguntamos por qué se están muriendo los animales. <ríe> ¿Qué de vidrio? Vosotros habéis perdido el derecho a poseer el lío al vendido. Vosotros habéis perdido el derecho de existir y de manifestar las cualidades típicas del homo sapiens. Por dicha razón, estamos preparando nuevos Noé nuevas arcas que no conocerán las aguas y cuando todo esté listo, nuestro vuestro monarca universal Adonai hará un nuevo diluvio pero esta vez de fuego, con el fin de que el planeta sea purificado y la mayor parte de vosotros exterminados y aniquilados porque como los días de Noé así será la venida del hijo del hombro pues como en aquellos días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo pasándose dándose de fiestas y en celebraciones hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio que se llevó a todos. Pero esos días próximos, en manifestarse no olvidarán el fin del mundo. Es más, será el preludio de la, a la gran potente y gloriosa manifestación en la tierra del Hijo de Dios Jesucristo. Ese será el día de la verdad porque entonces y sólo entonces serán crujados vuestros espíritus y se, se, se decidirá vuestro destino, la salvación o la muerte segunda. Para muchos, muchísimos, será la condena, para pocos, poquísimos, la certeza de formar parte del reino de Dios prometido por toda la ley y los profetas. El paraíso que Cristo establecerá en la tierra, junto a los justos, a los beatos y a los amantes de la vida. Paz del cielo a la tierra los hermanos a través de la luz solar salud muchos mensajes como este de demonización severa han llevado han llegado a la humanidad como un llamado desesperado del padre hacia sus hijos para que vuelvan sus cabezas hacia arriba y miren el cielo con un arrepentimiento sincero pidan perdón por sus pecados por todo lo malo que sus acciones causaron, mas siempre está el hombre Está el hombre esta decisión de arrepentirse o no, de vivir en paz o en guerra, de vivir en la luz o en la oscuridad, de, de hacer el bien o el mal, de elegir a Barrabás o a Cristo, adorar el deseo de Odo o a Dios. Y esto lo pueden considerar hasta el día en que se rasgue el cielo de nuestra atmósfera. Y el Hijo del Dios vivo, el Rey de Reyes, se presente la tierra a toda la humanidad, acompañado de doce legiones de ángeles para juzgar a la humanidad por sus obras. Mas ese día, en ese momento, ya será demasiado tarde para todos los que hicieron oídos sordos a los reclamos celestes y quisieran arrepentirse. Giorgio Don nos comparte un mensaje de lo que pasará poco antes de la llegada de Jesucristo a la Tierra. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo. Giorgio, mi siervo, despierta. Escucha y escribe ahora lo que te comunica. Defunda a tus hermanos y a tus hermanas vivientes en el mundo. Mi verbo de amor y de justicia. Escucha, escucha, hijo. ¿Recuerdas lo que te he dicho hace dos mil años? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del Cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre, viviendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará, tus ángeles con gran bondes trompetas y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24.30. y aquí, hoy es el tiempo en el cual esta profecía se cumple. Mis ángeles están juntando a los llamados, a los elegidos y la cruz en el cielo, que todo el mundo pronto verá. Será el siglo del Hijo del Hombre el prólogo de su magnificación que cumplirá y completará la misión de Cristo cósmico sobre el planeta Tierra. El tercer pacto entre el Padre Adonai y los hombres que le darán el nuevo cielo y la nueva tierra. Giorgio, municipio del cielo. Soy el Cristo Jesús, el Mesías, aquel que en su cuerpo y en su espíritu acoge con honor y con inmenso amor la luz solar de la inteligencia universal, el Verbo, ellos, Giorgio. ...y discípulo mío, tú que preparas la mesa de los invitados... ...para la llegada del esposo... ...tú que gritas en el desierto y sufres mi pasión y mi cruz... ...prepárate y anuncia a tus hermanos que yo ya estoy... ...el tiempo ha llegado y el grano está casi maduro... ...ya está sobre la tierra aquel que separará el trigo de la cizaña... ...el reino de Dios camina en medio de los hombres... ...de las mujeres y de los niños... ...preparaos todos, porque el juicio será severo para los asesinos de la vida... Y serán grandes las consolaciones para los justos, para los que sufren, para los que sufren, ojo, a causa de la injusticia y para los pacíficos. Preparaos, también el Hijo del Hombre está listo para el día tan esperado, el día del Padre Adonai, el día y la hora que solamente Él, el Dios viviente conoce, en el cual manifestará su gloria celeste y solemne junto a su esposa, la celeste Jerusalén que bajará desde lo alto. Ese día será también mi día, porque yo y el Padre somos una y una única cosa, recordarlo y saberlo. Paz, amor y justicia, para ti, hijo mío, y para tus hermanas y hermanos en misión en el mundo. Sus mensajes mensaje que Dios dio en Dios permite que pongamos el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible, para ver sin conciencia se despiertan y podamos reivindicarnos como verdaderos hombres hijos de Dios y empezar a trabajar a favor de la vida y generar obras positivas y acciones positivas que nos puedan dar la posibilidad a ser llamados para ser elegidos para heredar el nuevo cielo y la nueva tierra Ahora, para, antes de continuar, eh, tenemos un audio que queremos compartirles, queridos auditores. Vamos con el audio. de cierta manera es preocupante cuando la iglesia organizó los textos bíblicos para la liturgia de la eucaristía nunca pensó en que en este momento estuviéramos viviendo las circunstancias los hechos que se están dando en el mundo es raro la Virgen en sus apariciones está diciendo que busquen lugares altos a una altura de 1.500, 1.600 metros sobre el nivel del mar porque lo que viene será espantoso, caerá un asteroide en el mar y levantará olas tan altas de 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura e inundará toda la tierra y es raro el texto del profeta Joel que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat suban las naciones al valle de Josafat pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor hágase la pregunta ¿Usted está preparado para la escasez de comida? ¿No se están dando cuenta de qué manera están subiendo los precios de todos los productos de la canasta familiar en un mes? Decía esta mañana una comerciante, en un mes suben 5, 6, 7 veces los precios de la canasta familiar. Se está avecinando que, ojo, tan enorme es su maldad, muchedumbres, muchedumbres en el valle de Josafán, pues se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerá el sol y la luna y las estrellas perderán su brillo. Recuerden que la Virgen habla de tres días de oscuridad, Recuerden que la Virgen habla De que no quedará piedra sobre piedra Y a nosotros no nos angustia esa situación No nos angustia cómo nos va a encontrar ese día Usted está limpio Está digno El Señor roja en Sion y la voces en Jerusalén Ojo, temblarán cielos y tierra, temblarán cielos. No es el miedo lo que queremos enseñar, lo que queremos repetir es una cuestión, que esto se está cumpliendo. Esta semana hubo un terremoto en Japón, en las Islas Canarias no para de erupcionar el volcán de allá se acerca, se inicia el cordón del fuego cuando se inicien la erupción de los volcanes de toda América ¿está usted preparado? solamente quienes se salvarán el Señor es abrigo para su pueblo, refugio para los hijos de Israel, y sabrán que yo soy el Señor, su Dios que vio en Sion, mi monte santo cuánto se salvarán en su casa. Qué tristeza con la plata que usted tenga no podrá decirle a la muerte deténgase que yo le pago. No te servirán las tarjetas. ¿De qué servirá la plata en el banco cuando venga la catástrofe? Cuando venga el hambre. Cuando venga la oscuridad, cuando no haya servicios. ¿Qué Bueno, ahí teníamos un audio. He sacado de un video de un sacerdote, pero un sacerdote verdadero que recibe un mensaje. van vale en la misma dirección de lo que nosotros venimos diciendo. Eh, nosotros no sabemos que es un verdadero mensaje Evidentes que dicen y recibieron mensajes Pero cuando uno ve el contenido del mensaje Se da cuenta que no son verdaderos mensajes Entonces, eh, Ahora, una cosa Cuando habló ahí de los de los hijos de Israel Olvídense de Israel, del país el, el, Eso fue dicho hace más de dos mil años En el Antiguo Testamento, el profeta Joel Israel como país existe hace 73 años entonces no nos confundamos Israel es un nombre que mal usaron con un objetivo bien y, y el nombre Sion que, son, que en este momento para nosotros son nefastos porque Israel es nefasto y los sionistas son nefastos cierto pero el verdadero significado de Sion y de Israel es totalmente distinto en la Biblia cuando se habla de Israel está hablando del, del pueblo elegido cuando en, cuando se habla de las señales de la restauración de Israel y algunos lo mencionan como que es la es que haya haya empezado el, el país Israel, así lo plantean ellos, los que lo que confiesa Talmud a partir de la de la Torá, que son los cinco primeros libros de la Biblia eh, le, le, lo hicieron para justamente para aprovechándose de nuestra ignorancia de manipularnos. Entonces, culpado Cuando la Biblia habla de Israel, no habla de Israel, que es nefacto, que, que aplasta al pueblo de Palestina, que se comporta igual que el pueblo nazi, que los nazi. Entonces, es eh, en la única observación que les hago, y cuando habla del monte de Sion, el monte sagrado, es el monte donde va a descender la nueva Jerusalén celestial. Entonces, por eso que va a ser santo, monte sagrado. ¿Por <coughs> Eso es lo que les quería comentar, pero esas son las cosas que nos planteamos para reforzar, para complementar los mensajes que venimos diciendo, para que, que no no son el único mensajero que habla en esta dirección. Hay otros mensajeros eh, verdaderos que hablan en esta misma dirección, eh, pero son pocos, muy pocos. <coughs> en cambio, hay 30, 40 mensajeros que se dicen eh, videntes o profetas que, que son falsos. Y el demonio es, es muy astuto. No es maravilla. Satanás se disfraza, el mismísimo Satanás que se disfraza de, de antes de luz. En el Viejo Testamento eh, hay muchas evidencias de que los profetas fueron engañados. Primero escucharon a Dios, pero después escucharon otras cosas Por eso que hay en el Antiguo Testamento hay contradicciones. Jesús Cristo vino después a Corazón. Pero eh, estos supuestos profetas, supuestos videntes también escuchan nuestras voces. Pero las otras voces son muy astutas porque son medias verdades. O sea, Parecen mensajes del cielo para muchas personas que no tienen o no conocen la Biblia en profundidad eh, son, pueden ser fácilmente engañados pero si se conoce en profundidad la Biblia es eh, difícil eh, que sean que nos, que nos puedan engañar entonces eh, eso es lo que le quería eh, comentar ahora esto que está aquí eh, lamentablemente no es muy agradable lo que les voy a decir, pero es verdad y es fuerte y es una investigación que y sí, y hay muchas cosas que son importantes que sepan. Por ejemplo, es lo que nos vamos enfrentar y, y es mucho mejor saber para entender, porque ustedes escuchan estos temas y les gustan, Pero en realidad no lo creen. Y no los culpo. No lo creen. A veces hasta yo mismo dudo. Eh, hay momentos en que vemos tan sólido este mundo. Todo parece tan sólido que que, que uno dice... ¿Cómo va a ser posible? Pero claro, eso es cerrado. ¿no? La mayoría del tiempo lo creo. Pero eh, no los culpo porque no lo crean. Pero es importante que sepamos la verdad, del tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, inyectate o, o enfréntate a un futuro impensable al margen de la sociedad. Serás relegado a una clase baja permanente, incapaz de trabajar, viajar o incluso de poder, o poder comprar o vender donde se reúne la gente respetable. Están perdiendo la paciencia con nosotros, los incumplidores, como anunció Biden en su orden hace pocos días atrás, para las imposiciones de nunca las inoculaciones a nivel nacional. Así no son las sociedades libres, ni siquiera de lejos. y no tienes derecho a elegir lo que entra en tu cuerpo bajo la amenaza de ser considerado un paria social y económico intocable, entonces no tienes derecho a elegir nada. Una vez que aceptas la premisa de que tu empleador o el gobierno tiene ese nivel de control sobre tu vida, las cosas solo pueden ir cuesta abajo a partir de allí. ¿No es así? Entonces, cualquier líder que impulse las inyecciones como seguras y eficaces, no va a estar de tu lado cuando más importe. Deshazte de ellos ahora. ¿Por qué lo decimos? Porque estas inyecciones son tienen la clave para transformar a la humanidad, rediseñando genéticamente la especie humana humana en algo que los transhumanistas llaman humanidad 2.0. Significa eso que las tomas iniciales de los tres direcciones basadas en los genes de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson se convertirán en un cyborg anti-humano que ahora está irremediablemente fuera de lo real de la redención de Dios. Pero no, pero al menos la presión de recibir inyecciones regulares de COVID bajo la amenaza de perder tu trabajo y tu libertad de movimiento abre una enorme vía socioeconómica para aquellos que harían mal uso de la nueva tecnología de edición, edición genética. O sea, ¿qué significa edición? Ustedes saben, ¿no? ciones es reconfigurar con fines nefastos el proyecto genoma humano hablamos un poco de historia y esto esto esto salió antes de la vacuna por eso es interesante este artículo porque ahora hablar de esto cuando hablan de la vacuna está totalmente negado pero esto está eh, esto es un artículo científico que habla un historial de cómo fue avanzando en este tema y es muy interesante por eso se los traje el proyecto de genoma humano fue puesto en marcha por el gobierno de Estados Unidos en 1990... ...y se completó 13 años después, vale decir, en 2003. En ese momento los científicos habían trazado las secuencias de los 3.200 millones de bases de nucleótidos... ...el equivalente a 3.200 millones de letras de información. Desde la finalización del proyecto de genoma humano en 2003 la atención pasó a descubrir las secuencias de ADN, a analizarlas y y formular formas para editar y mejorar la composición genética de todos los seres vivos. Eso fue el norte de los científicos. Desde hace aproximadamente una década, los científicos, científicos llevan a cabo experimentos no solo para rediseñar genéticamente lo que significa ser un humano, sino para digitalizar y almacenar la información del ADN que capturan de los animales y los seres humanos. Observen el logotipo oficial del proyecto de genólogos humanos. Es muy instructivo en cuanto a sus objetivos globales para el futuro de la humanidad. Las pruebas de PCR generalizadas y se pusieron en marcha durante el miedo a la COVID sirven muy bien para a los propósitos de recopilación de datos de ADN. Patrick Wood, uno de los investigadores más respetados de los movimientos modernos de tecnocracia y humanismo ha escrito un artículo que dice el Proyecto Global al Descubierto, la toma de posesión de todo el material genético de la Tierra. Wood rastrea los orígenes de la actual ofensiva globalista para un gran objetivo inicio de la civilización humana hasta las primeras etapas del movimiento internacional por la biodiversidad que comenzó en 1987 con la publicación de nuestro objetivo común también conocido como el informe Brunland un estudio encargado por la ONU y lleva el nombre de su presidenta Groh Arlen Brunland las ideas contenidas en este estudio reflejaron en la convención de las naciones unidas sobre la biodiversidad en 1992 novecientos en río janeiro Brasil más o menos al mismo tiempo que la ONU trabajaba en su enorme proyecto la agenda 21 la diversidad de especies es necesaria para el funcionamiento normal de los ecosistemas y de la biósfera en su conjunto el material genético de las especies silvestres aportan miles de millones de dólares anuales a la economía mundial en forma de especies de cultivo mejoradas, nuevos fármacos y medicinas y materiales de extracción para la industria Las especies y sus materiales genéticos prometen desempeñar un papel cada vez más importante en el desarrollo. Está surgiendo una poderosa justificación económica para reforzar los argumentos éticos, estéticos y científicos a favor de su conservación, la variabilidad, la variabilidad genética y el material de germoplasma de las especies contribuyen a la agricultura, la medicina y la industria con miles de millones de dólares al año. Si las naciones pueden garantizar la supervivencia de las especies, el mundo puede esperar nuevos y mejores alimentos, nuevos fármacos y medicinas ...y nuevas materias primas para la industria. Más adelante, Brunland afirma... vastas reservas de diversidad biológica están en peligro de desaparecer... justo cuando las ciencias están aprendiendo a explotar ...la variabilidad genética mediante los avances de la ingeniería genética. Tenía una sombría ironía que justo cuando las nuevas técnicas de ingeniería genética... ...empiezan a permitirnos asomarnos a la diversidad de la vida... ...y utilizar los genes de forma más eficiente para mejorar las condiciones humanas, mirásemos y encontrásemos este tesoro tristemente agotado, tal claro, se refiere a la, a, a, a la destrucción del, del ecosistema del ecosistema y la destrucción de especies animales. Me resulta inconcebible que esto no se haya descubierto antes, que no se haya informado de esta conexión con el convenio sobre la biodiversidad. Esto explica sin duda porque la biotecnología y las grandes farmacéuticas ...tienen al mundo entero... ...como rehén de esta pandemia... ...teniendo en cuenta que tanto el virus... ...como la inyección... ...están diseñados genéticamente... ...el virus... ...no estamos de acuerdo de nosotros... ...eso lo dice Nelly... ...la vacuna sí, pero el virus no... ...mientras tanto los avances en el desarrollo... ...de la edición de genes... ...y la digitalización del ADN humano... ...han despegado a la velocidad de un poete... ...desde que estas ideas... Todas las explotaciones del material biogenético se pusieron por primera vez en varios documentos académicos durante la década del 80. Creo que estos avances científicos han cruzado ahora una línea importante en el reino espiritual, el reino de Dios donde ningún hombre tiene derecho a pisar. Ya debería ser obvio, obvio que el virus condujo a la necesidad de una vacuna y la vacuna condujo a la idea de los pasaportes sanitarios digitales, que contienen un código QR escaneable en una aplicación de un teléfono móvil. Conseguir que la gente acepte los pasaportes digitales es la clave del plan de los globalistas para digitalizar toda la vida humana, añadiendo gradualmente más información personal identificable a la aplicación junto con los datos bancarios y las transacciones financieras. Esto evidentemente es lo que están esperando porque eso nos lleva directamente al chico. Es que aparece en Apocalipsis 13 y 14. Las inyecciones se han, venido, se han vendido como una vacuna ordinaria, que solo requiere continuas tomas de refuerzo para seguir siendo eficaz. Esto es un engaño. De hecho, las inyecciones representan la incursión inicial de la humanidad en la edición universal de genes, estamos experimentando con nosotros, y ofrecerá infinitas oportunidades para ediciones universales, Posteriores a través de refuerzos continuos El doctor Tal Sachs, director médico De la fábrica Moderna Moderna es otra de las que Es norteamericana Lo metió una charla En 2007, antes de la COVID Y antes que se prohibiera señalar La verdad de la tecnología Del ARN mensajero Ahí en ese tiempo, en 2017 no, no pensaba en el COVID Ni en las vacunas que están haciendo ahora que ya estaba totalmente desarrollada en 1917, y esto importante, como posible tratamiento contra el cáncer, pero que aún crecía de la aprobación de la FDA, decían ellos porque, decía yo hemos hackeado el software de la vida, dijo Sachs. Moderna explicó la estructura básica de la tecnología del ARN mensajera en su página web, comparándola con un sistema operativo de un ordenador. El cuerpo es el hardware, Y la inyección de ARN, ARN mensajero es el software. Una vez instalado, la industria biofarmacéutica puede enchufar y producir cualquier actualización futura que considera que necesitas. Véase la captura de de pantalla del sitio web de Novena Continuación. Bueno, señor. Eh, estas inyecciones representan la última frontera jugando a ser Dios. Y llevarán a algo tan malvado... Que Dios no tendrá más remedio que destruir a los responsables. ¿Cómo o cuándo tendrá lugar esa destrucción? Nadie lo sabe, pero puedes contar con un gran ajuste de cuentas en algún momento. Estas élites hambrientas de poder en el gobierno, las corporaciones y muchas de las iglesias no tienen ningún respeto por el individuo para tomar decisiones por sí mismos. Ahora reclaman la propiedad de tu cuerpo, lo que significa que pueden dictar lo que entra en él. Ya no se esconden detrás de oscuros documentos de la ONU. Se han revelado como crueles y anti-humanos capataces. ¿Saben lo que más me, me impresiona de este artículo? Es que es un artículo de una revista científica, y hablan ellos. Esta inscripción representa la última frontera del hombre jugando a ser dios llevará a algo tan malvado que Dios no tendrá más remedio que destruir a los responsables te dan cuenta? o sea, Dios tendrá que desatar su ira o tendrá que imponer su justicia ¿cómo o cuándo tendrá lugar esa destrucción? nadie lo sabe, dice, pero puedes contar con un gran ajuste de cuenta en algún momento eso es lo que más me dejó pero helado, un artículo científico de, de, de una revista de ciencia impresionante, este es el mismo doctor Fauci el que se pide a los padres que confíen para aconsejarles sobre la vacunación de sus hijos. Aparece a diario en los grandes medios de comunicación corporativos y su principal prioridad es engañar a los padres para que ofrezcan a sus hijos al experimento de la vacuna COVID. Dice que quiere que todos los niños sean inyectados antes de fin de año con su vacuna, que altera los genes. A pesar de que los datos muestran que los niños menores de 18 años tienen una probabilidad estadística del 99,99% ,99 de sobrevivir a la COVID. O sea, prácticamente son inmunes a la COVID, porque el síntoma inmunológico de los niños mejor que el de los adultos, evidentemente. Está haciendo las rondas en los principales medios de comunicación difundiendo mentiras sobre los peligros de la COVID para los niños y lo seguro y eficaz que será el suelo experimental de ARN mensajero para los niños de 5 a 11 años. Este es el hombre el tipo de hombre que quiere escuchar las decisiones sobre salud de tu hijo, no es el único que está metido tu sueño, en el empeño de alimentar a la fuerza los nuevos experimentos de edición genética bajo la cobertura de las, las vacunas. Si te dice que debes inyectarte, debes hacerlo, o perderás tu trabajo, perderás tu carrera, perderás tu educación universitaria, perderás tu capacidad para pagar las facturas y poner comida en la mesa. Si te dice que debes inyectar a tu, hijo, a tu hijo, debes hacerlo o sacarlo de la escuela que está apareciendo al comunismo quieren tomar tu identidad física y fusionarla con tu identidad digital para que sea más fácil seguirte, controlarte y evaluarte en términos de tu valor para la sociedad Claude Schwab director del fundador del Foro Económico Mundial nos lo dijo en su libro La Cuarta Revolución Industrial deberíamos haber escuchado cuando ese libro salió en enero de 2017 hace casi 5 años así que ya ves por donde van con todo el tigno del pasaporte sanitario. No tiene nada que ver con tu salud. Tu actividad física, digital y financiera para anonidas en una pequeña ingeniería tarjeta de identificación digital escaneada con un código QR o ante tu teléfono móvil. Es una coincidencia que a partir del 2022 todos los teléfonos móviles antiguos, los teléfonos plegables y los teléfonos desechables se han eliminado progresivamente y ya no pueden ser utilizados por su proveedor de servicios móvil Mira qué casualidad, ¿no? ¿Por qué será? Qué terrible, realmente Bueno, eso era lo que le quería compartir, que es absolutamente impresionante eh, lo que les comenté. Parece que tenemos una pregunta. ¿En qué momento vamos a ver la presencia de Jesús? Y si lo que estamos viendo hoy día en la Tierra es la señal del fin del tiempo, no de la Tierra, ¿verdad? Pregunta Rodrigo Urzúa. Sí, efectivamente esas señales del el final de los tiempos, las cosas van a cambiar no va a haber un mundo pero eh, en qué momento vamos a ver la señal del hijo del hombre bueno, seguramente cuando eh, hay una guerra mundial cuando el hambre sea extrema cuando las pestes también sean máximas eh, se ha dicho que el, el papa actual va a ser eh, asesinado va a ser eh, Perseguido Y lo van a dar por muerto Y se va a esconder Y después lo van a matar Y van a elegir un papa que va a ser El, el papa nefasto Que va a ser el, el, el que en la Biblia conoce como el falso profeta Que va a promocionar el anticristo Y antes que venga el verdadero Jesucristo El verdadero Cristo tiene que Venir el anticristo Porque así está escrito Entonces eh, Tiene que pasar eso antes Todo eso eh, para que una vez que el, el, el Anticristo se proclame a sí mismo como Cristo o como Dios, eh, van a faltar muy pocos días, poquísimos días para el retorno. Eso sí que te lo puedo acercar. Tenemos, parece, una o dos, dos preguntas más. ¿Qué se requiere para que las nuevas autoridades de Chile y del mundo estén en conexión con el Padre Universal o nunca va a ser posible dado que el poder, el dinero siempre corrompe al ser humano y tal como los que vemos que estaban defendiendo a los pobres como la oliva resultó ser tan sinvergüenza como cualquiera de los otros es decir, el poder siempre corrompe los demás, pregunta Florentino Millero Sí, bueno y el poder, fíjate que cuando, cuando lleguen al, al poder el presidente, eh, inmediatamente que se sienta en el trono del, del presidente, llega el hombre de el y le dice cómo tiene que gobernar. Bajo amenaza de muerte, porque viene... Eh, si gobierna como ellos quieren, va a tener plata, va a tener... No le va a faltar nada. Y si no gobierna como ellos quieren, va lo menos que van a hacer va a ser matarlo a él o a su familia. Eso es lo que le ofrecen a los gobernantes. Entonces muchos gobernantes... Eh, Hablan muchas cosas Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? El, el presidente Obama Cuando fue famoso, le dieron el premio Nobel de la Paz Justamente por lo que ofreció Antes de subir a, a la presidencia La primera vez Y después, claro, cambió totalmente su discurso cambió de, de hecho, empezó varias guerras Y fue, fue absolutamente nefasto Entonces, esas son las cosas que Les pasan a los presidentes Entonces, ¿no? Esa utopía que tú planteas no Tiene que pasar muchas cosas para que sucede tiene que cambiar en absolutamente todo en las condiciones actuales eso es imposible absolutamente imposible no existe ningún presidente en el mundo que tenga esa condición no existe ¿otra pregunta? parece que no tenemos preguntas entonces si la no, producción nos dirá, si nos queda un poquito de tiempo para leer y compartirles, compartirles este, este. Nos dan cinco minutos de producción de la Navarria para que les pasamos algo que es muy importante. Del Evangelio Apócrifo que le compartimos. De los, los, los tiempos, de los baños perdidos de Jesús septa de Persépolis existió manantial en que la gente llamaba fuente curativa en todos todos creían que en una cierta época del año su edad descendía y daba virtud a las aguas de la fuente y que los enfermos que a ella se tiraban y se lavaban allí se curaban alrededor de la fuente había una multitud de gente esperando que el uno santo venga y dé poder curativo a las aguas de la fuente los ciegos los cojos, los sordos, los mudos y los obsesos estaban allí. Y Jesús, de pie en medio de ellos, exclamó, «Mirad la fuente de vida. Estas aguas que decaerán son honradas como la bendición especial de vuestro Dios. ¿De dónde les viene su poder curativo? ¿Por qué es vuestro Dios tan parcial con sus regalos? ¿Por qué bendice este panantial hoy y mañana le retira su bendición? Una deidad de poder podría llenar de virtud estas aguas diariamente». Oídme vosotros los enfermos, los desconsolados. La virtud curativa de esta fuente no es un regalo de Dios. La fe es el poder curativo de cada gota de todas las aguas de este manantial. El que cree con todo su corazón que se va a curar lavándose en esta fuente, se curará cuando se lava, pudiendo, pudiendo lavarse en cualquier tiempo. Quédense ahora todos los que tengan fe en Dios y en sí mismos en estas aguas y lávense. Muchos de la muchedumbre se tiraron a la fuente cristalina y se curaron. Entonces hubo un tropelo y todas la gentes inspiradas por la fe se disputaban para ser los primeros en lavarse. No sea que toda la virtud sea absorbida. Y Jesús fue una niña débil, de fallecida y sin ayuda, que estaba esperando sentada sola, más allá de la agitada multitud. Así que haya quien la ayude para entrar en la fuente. Y Jesús dijo, chiquitina, ¿por qué estás sentada esperando? ¿Por qué no te levantas para ir a la fuente y lavarte y curarte? La niña contestó, ojo, escuchen, no necesito apurarme. Las bendiciones de mi padre en el firmamento no se viven por copitas, ni faltan nunca. Las virtudes de esas bendiciones son las mismas eternamente. Cuando aquellos cuya fe es débil hayan terminado su apuro de lavarse por miedo de que su fe se debilite y se hayan curado, estas aguas serán exactamente tan poderosas como antes para mí. Entonces puedo ir y quedarme allí por largo tiempo, largo tiempo en las aguas benditas del manantial. Y Jesús dijo, mirá, un alma maestra, vino el mundo a enseñar a los hombres el poder de la fe. Entonces levantó a la niña y dijo, ¿Por qué, ¿por qué esperas cosa alguna? El aire mismo que respiramos está lleno del bálsamo de la vida. Aspira este bálsamo de vida con fe y cúrate. La niña aspiró el bálsamo de vida con fe y se curó. La gente estaba maravillada de lo que oían y veían y dijeron este hombre verdaderamente debe ser el dios de la salud hecho calmo Jesús dijo la fuente de la vida no es un charco es tan amplio como lo son los espacios de los cielos las aguas son la fuente y la fuente son amor tu potencia fe y el que se tira a lo profundo de los manantiales de vida con fe viviente puede lavar su culpabilidad curarse y libertarse del pecado eso es lo que les tenía eh, para comentarles queridos auditores para compartirles este este trozo maravilloso de un evangelio apócrifo, que por supuesto eh, no está en ninguna parte porque a los, a los religiosos a los pastores a los sacerdotes no les sirve que que la fe sea así y no les sirve que la fe, que tengan fe en la religión x ...o en la... ...en la... En, en determinada religión... en determinado sacerdote o en determinado pastor... ...no le sirve eso... ...que tenga fe... ...y que todas las cosas están al alcance de la mano... ...porque así no iría nadie al templo... ...y el templo a ellos les da... ...dinero... ...entonces por eso es que... Eh, ...nunca nos lo van a decir... ...nunca... ...entonces queridos auditores...